los inversiones no se le dan reajustes de reajuste y reajuste, reajuste no hay inversiones a que los compañeros que corresponden a su actividad te quieren poner unas una paritarias ridículas eso quiere decir que solamente lo que se beneficia son las empresas multinacionales que no invierten que te cortan lo, lo, la luz y que no le dan los salarios que se merecen los trabajadores y como decíamos recién, solidarizarnos no recién con los dos compañeros detenidos de prensa de página 12 y del diario Crítica, que fueron detenidos recién en Congreso por la por la represión que lleva adelante el gobierno, por acompañar un reclamo legítimo de los compañeros de las cooperativas. Pablo Boyano, ¿qué plantearía usted con el, la diferencia de 23 a 28 que hizo de la última vez el gobierno en cuanto a la inflación, cuando en realidad enero a enero la contraposición es casi un 50%? En cuanto a cómo deben ser las paritarias 2019, ¿qué, qué plantearía? Bueno, nuestra organización a través de distintas medida de fuerza, hemos logrado un 40% y un bono de 15.000 pesos que se está pagando, lo que redondeamos casi un 45%. Pero al gobierno ya no se le cree nada, ¿no? hace La ayuda de inversiones se terminaron, nunca llegaron, cada vez que plantean un índice de inflación se desborda y creo que hoy ya el Fondo Monetario está hablando de un 30% de inflación que creemos que va a ser mucho más. Nosotros... A partir de mayo junio empezamos a discutir paritaria nuestra organización y vamos a pedir primero recuperar los 5 o 6 puntos que perdimos y sumado a la inflación, a la verdadera de inflación y no la que te manda decir eh, Durán Barba a través de los medios. hablaron de la posibilidad de un paro general para el mes marzo. No, Han enviado reuniones semana que la cúpula del frente Compañero Palacio fue claro, la corriente federal pidió la convocatoria urgente de un comité central confederal nosotros la semana que viene a través con la Compañero la 12 CTA, el frente sindical vamos a empezar a recorrer distintos provincias del país para empezar a generar ese clima que hoy está es un grito que están pidiendo los trabajadores de salir a la calle. Eh, lo que siempre hemos estado en la calle, vamos a seguir estando en la calle y vamos a, a reclamar y seguramente más allá de no va a pasar abril donde va a haber un gran paro nacional, con la CGT o sin la CGT, pero acá hay muchísimas organizaciones sindicales representativas de distintas actividades que estamos trabajando para, para llamar a un paro general. Sabemos que van a ver, con lo que estoy diciendo, sabemos que ya sé que mañana o clarín van a empezar otra vez con la, con la causa independiente. El juez o el fiscal de Escalera está llamando, ha ido a declarar a la señora Nieto y distintos delincuentes de, de, de, de, de distintos sectores independiente están llamando a Seguramente con lo que digo van a empezar a instalar que se complica la situación de, de los muyanos. Pero esto, al margen de eso, vamos a seguir instalando la necesidad de un cambio rotundo del modelo económico el día de mañana tenemos un congreso del pj donde se va a discutir eh, la, más allá de las candidaturas el proyecto que queremos ¿no? los argentinos que se termine la larga por todas en nuestro país que está causando un daño tremendo a los argentinos cuando te podemos mostrar un